Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. En... Entretenimiento. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera. Yo s é d e un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? k i l i a Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Killia Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos quilleros y q u i l l a r a s Nuevamente estamos aquí en su programa favorito de la Radio Casa de la Cultura 940 AM, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Gábalos、si、y ustedes ya lo saben, yo no estoy sola. Chalito nos acompaña siempre en estas noches de jueves. Hola, Chalito, bienvenido a Quilla Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este su programa Killa Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí feliz de estar junto a m i c h u otro jueves, junto a ustedes para ponerles toda esa buena música y ese buen ambiente a su día, a su semana. Hoy tenemos preparado otro de esos programas increíbles, pero antes de darle play a la música, les quiero dar a conocer a todos ustedes nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Killa Rock. En Instagram y en Twitter, como arroba Killarock Radio. Si no les he dado like aún, anda, ve a las redes sociales y ayúdanos con ese buen like. Así es, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Antes de empezar con este programa, vayan, síganos, d e n o s like, y etcétera, etcétera. Para esta noche hemos preparado un programa súper bueno, ya que personalmente considero a esta mi banda favorita. Así que vamos a disfrutar de la buena música de Led Zeppelin. Yo sé que a ustedes también les gusta porque es una bandota, o sea, a mí me encanta, me encanta, <ríe> y no hay más. Entonces vamos a empezar, Charito, cuéntanos un poquito, vamos a recorrer también la historia de la banda, cómo se fundó, cómo es su discografía. Entonces, bueno, empecemos, Chalito, no le demos más largas al asunto. Así es, el día de hoy hablaremos de Led Zeppelin, el cual fue un grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el fantástico guitarrista Jim p a g e Adicional a esto, la banda también estuvo integrada por John Paul Jones como bajista, el tecladista y vocalista Robert Plant y John Boeham a la batería. Las canciones más conocidas y la más famosa de Led Zeppelin, sin duda alguna, es Stairway to Heaven, la cual, siempre que fue tocada en vivo, incluía una improvisación de Jimmy Page, siempre distinta. Por lo que, si alguno de ustedes tuvo la valiosa suerte de estar en vivo y ver a la banda en vivo, pudo disfrutar de una versión única y original de la canción, Envidia de la Saga. Y aunque Stairway to Heaven es catalogada como la mejor canción de Led Zeppelin, la banda expresó que no lo es. Y que el verdadero poder está en la canción Kashmir. Precisamente estas dos canciones son las que vamos a escuchar a continuación en este programa de j u e b o s She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know, sometimes. So...、Uh -huh. Hasta la fecha, Led Zeppelin ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, solo en Estados Unidos lleva 111 millones de copias. Esta es la segunda banda con más discos de diamante de la historia, con 5, solo después de los Beatles que tiene 6, recordando que los discos de diamante se otorgan cada 10 millones de ventas en Estados Unidos. Este programa. o t A continuación, nos vamos a dar una pequeña pausa para hidratarnos, guiño, guiño, y volvemos después de estos cortes publicitarios. Pero no se vayan, que ya regresamos con más q u i l l a r r o c k e s c u c h a s t e eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Killa Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El coronavirus aún está entre nosotros. No lo nos subestimes. Usa mascarilla. Hashtag Cultura FM en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? q u e q u i l l a Rock, Rock ha regresado. De vuelta en su programa Quilla Rock con este programón de Led Zeppelin. Y tú que te enganchas recién, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como Quilla Rock Radio. Gracias Chalito y así es amigos, no se olviden de seguirnos nuevamente, les hacemos un recorde. Vamos a seguir con más música y esta noche las canciones que suenan en Quilla Rock forman parte del álbum Mothership, un álbum recopilatorio de Led Zeppelin que salió a la venta el 13 de noviembre del 2007. Este disco contiene dos CDs con una selección remasterizada de las mejores canciones del grupo. Existe una Deluxe Edition. Que contiene además un DVD en el que se recogen videos en directo de la banda a lo largo de su carrera. Todos estos videos aparecen en el DVD oficial de Led Zeppelin editado en el 2003. A continuación, dos cancionzotas: Black Dog y Babe, I'm Gonna Leave You. Sumamente curioso que le sucedió a la banda es durante la gira de 1972, donde el gobierno de Singapur impidió que siquiera los músicos se bajen del de avión, debido a que el gobierno de Singapur para ese entonces prohibía que los hombres llevaran el pelo largo. De esa manera, los músicos recibieron un ultimátum: o se cortaban el pelo, o regresaban por las mismas a Inglaterra. Led Zeppelin jamás pudo reprogramar ese concierto, y no fue hasta 2013 que, de la mano de Robert Plant, las canciones de esta legendaria banda pudieron sonar en Singapur por primera vez. Escuchemos Dazzle and Confused. So long, it's not true. Won't a woman n ever bargain e d for you? Lots of people talking, few of them know. so Después de escuchar h a i r b r e a k e r yo me despido porque llego solo hasta esta parte del programa. Pero ustedes no se vayan, que Chalito nos trae más música. Mi nombre es Michelle Dávalos y no se olviden que los esperamos aquí en Radio Casa de la Cultura, el mejor programa Killa Rock. Los dejo con la canción No Quarter. Nos olemos luego. Bye. ¿Qué les pareció el programa de hoy, amigos y amigas? Espero que haya llenado todas sus expectativas con esta musicota. Y yo sé que sí, i escuchando a Led Zeppelin, ¿quién no se siente bien? Yo soy Gonzalo Silva y nos vemos el próximo jueves. c h a u c h a u Razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está k i l i a